Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Oh profeta, teme a Allah y no obedezcas a quienes rechazan la verdad ni a los hipócritas. Ciertamente, Allah es omnisciente y sabio. Y sigue lo que tu Señor te ha revelado en verdad Alá está bien informado de lo que hacen y deposita tu confianza en Alá. Y Alá te basta como protector. Alá no ha puesto dos corazones en el pecho de ningún hombre, como tampoco ha hecho que sus esposas, a las que repudian diciendo que son como las espaldas de sus madres, sean sus madres verdaderas. Del mismo modo no ha convertido a sus hijos adoptivos en verdaderos hijos suyos. Esas son palabras que pronuncian, pero que no son ciertas. Mientras que Allah dice la verdad y guía hacia el buen camino. Llamen a los hijos que hayan adoptado por los nombres de sus padres verdaderos. Esto es más justo ante Allah. Y si no saben cómo se llamaban sus padres, diríjanse a ellos como sus hermanos y aliados en la religión. No cometen ningún pecado si se equivocan al respecto, pero sí, si lo hacen intencionadamente. Y Allah es indulgente y misericordioso. El profeta debe ser más importante para los creyentes que ellos mismos, y sus esposas también deben ser consideradas y respetadas como las madres de los creyentes y estos no podrán casarse nunca con ellas en el futuro y los lazos de consanguinidad tienen prioridad en cuestiones de herencias sobre los lazos de hermandad establecidos entre quienes emigraron de la Meca y los creyentes de Medina que los acogieron según el libro de Awla mas pueden dejar unos bienes en testamento a sus hermanos en la religión ello ha sido prescrito en el registro o tabla protegida y no puede ser modificado y recuerda oh Muhammad cuando establecimos un pacto con los profetas para establecer nuestra religión y nuestro mensaje así como contigo con Noé con Abraham con Moisés y con Jesús hijo de María de todos tomamos un firme compromiso para preguntar a esos hombres veraces el día de la resurrección acerca de la verdad que transmitieron y sobre la respuesta que obtuvieron de sus pueblos respectivos y Allah ha preparado para quienes hayan rechazado la verdad un castigo doloroso Oh creyentes recuerden el favor que Allah les concedió durante la batalla del foso cuando aparecieron ante ustedes ejércitos de los incrédulos para atacarlos y Allah envió contra ellos un viento helado y un ejército de ángeles que no podían ver y Allah observaba lo que hacían los atacaban por encima y por debajo del valle ustedes los miraban con los ojos desencajados y con el corazón en la boca aterrorizados y algunos abrigaban dudas acerca de allah pensando que no los ocurriría allí los creyentes fueron puestos a prueba y sacudidos con una fuerte conmoción debido al miedo que sintieron Y recuerda cuando los hipócritas y quienes albergaban en su corazón la enfermedad de la duda y la incredulidad decían Lo que Allah y su mensajero nos han prometido es puro engaño. Y recuerda cuando un grupo de ellos dijo Oh habitantes de Yazarrib no pueden hacer frente al enemigo. Regresen a sus hogares y no pueden hacer frente al enemigo. Y un grupo de los hipócritas pedía permiso al profeta para regresar diciéndole: Nuestras casas están desprotegidas, cuando realmente no lo estaban. Solo pretendían huir de la batalla. Y si el enemigo hubiese penetrado en la ciudad por todas partes y les hubiese pedido que renegaran de su fe, lo habrían hecho sin apenas dudar. Y esto, a pesar de que habían dado a Allah su palabra, de que no volverían la espalda huyendo de la batalla. Y lo prometido a Allah debe cumplirse, pues el hombre rendirá cuentas a Allah de ello. Diles a los hipócritas, oh Muhammad, de nada les servirá huir de la muerte o de que los maten en combate. Y si huyesen Solo disfrutarían de esta vida un corto plazo de tiempo. Diles, ¿quién los protegería de Allah si Él quisiera algún mal para ustedes? ¿O quién podría evitar que los agraciara con su misericordia si así Él lo quisiera? Y no encontrarán fuera de Allah quien los proteja o auxilie. Allah conoce quienes de ustedes son los que se han hecho procuran impedir que otros luchen por su causa y quienes dicen a sus hermanos, compañeros o amigos, vengan con nosotros y no combatan junto a Muhammad, mientras que ellos no luchan, salvo en alguna ocasión para que no se descubra su hipocresía. Se portan miserablemente con ustedes, oh creyentes, y no les proporcionan ningún tipo de ayuda si están presentes en la batalla son presa del miedo y ves cómo te miran con los ojos desencajados como a quien le ronda la muerte y cuando dejan de temer sus lenguas se desatan contra ustedes y dicen lo peor que pueden esos no creen de verdad y alá invalidará sus buenas acciones Y eso es fácil para él. Debido a su cobardía, piensan que las tribus aliadas contra los creyentes no se han retirado del todo y que regresarán para seguir combatiendo. Y si regresaran, los hipócritas desearían estar en el desierto con los beduinos y preguntar desde allí por sus noticias. Y si estuvieran entre ustedes, apenas combatirían. Ciertamente en el mensajero de Allah hay un buen ejemplo para todo aquel que espera el encuentro con su Señor y el último día con temor y anhelo y glorifica mucho a Allah y cuando los creyentes vieron a las tribus aliadas contra ellos dijeron esto es lo que Allah y su mensajero nos habían prometido y no hizo sino aumentar su fe y su sometimiento a Allah. Entre los creyentes hay hombres que han sido fieles a su compromiso con Allah. Algunos ya han fallecido luchando por su causa, mientras que otros esperan a que les llegue el momento y no han cambiado en nada, siguiendo fieles a su compromiso, para que Allah recompense a los sinceros por su sinceridad y castiga a los hipócritas si así lo desea o si apiade de ellos ciertamente Allah es indulgente y misericordioso y ha hizo que las tribus aliadas que rechazaban la verdad se retiraran airadas al no conseguir su objetivo de derrotar a los creyentes y Allah basta para ayudar a los creyentes en el combate pues alá es fuerte y poderoso e hizo que aquellos que las apoyaron de entre los judíos que vivían en las proximidades de Medina saliesen de sus fortalezas e infundió terror en sus corazones a unos los mataron y a otros los hicieron prisioneros e hizo que ustedes heredasen sus campos sus viviendas sus bienes y una tierra que aún no habían pisado y ha él es todopoderoso oh profeta di a tus esposas si quieren esta vida terrenal y sus placeres vengan que les daré una buena provisión y quedarán libres de buena manera mediante el divorcio Más, si quieren a Allah, a su mensajero, y la última morada del paraíso, sepan que Allah ha preparado para quienes hagan el bien de entre ustedes una gran recompensa. Oh, esposas del profeta, quien de ustedes cometa un claro pecado, recibirá un doble castigo, y esto es fácil para Allah. Más, si quieren a Allah, a su mensajero, y la última morada del paraíso, sepan que la que obedezca a Alá y a su mensajero y obre rectamente recibirá una doble recompensa y hemos preparado para ella una generosa provisión en el paraíso oh esposas del profeta no son como las demás mujeres pues son un ejemplo para el resto si temen a Alá No hablen a los hombres con dulzura, para no despertar deseo en quienes tienen un corazón enfermo de hipocresía y perversidad. Y hablen de manera y en un tono conveniente. Permanezcan en sus hogares, y si tienen que salir, no se exhiban mostrando su belleza como era costumbre antes del Islam. Realicen el salat. Entreguen el zakat y obedezcan a Allah y a su mensajero. Allah quiere alejarlos de todo pecado, oh familia del profeta, y quiere purificarlos. Y recuerden las leyes de Allah y la sabiduría, la tradición y dichos del profeta, que se mencionan en sus casas. Ciertamente, Allah es sutil y sutil y está bien informado de todas las cosas a los musulmanes y a las musulmanas o a quienes someten su voluntad a Allah a los creyentes y a las creyentes a los devotos y a las devotas en la adoración a Allah a los sinceros y a las sinceras de corazón a los hombres y mujeres pacientes y constantes A los hombres y mujeres humildes de Santiago la. A los hombres y mujeres que entregan caridad. A los hombres y mujeres que ayunan. A los hombres y mujeres que protegen sus partes íntimas de cualquier relación ilícita. Y a los hombres y mujeres que glorifican mucho a Allah. A todos ellos, Allah Les ha preparado su perdón y una enorme recompensa. Ningún creyente, sea hombre o mujer, tiene la opción de elegir sobre un asunto que ha sido decretado por Allah y por su mensajero. Y quien desobedezca a Allah y a su mensajero, estará en un claro extravío. Y recuerda, oh Muhammad, Cuando dijiste a quien Allah gració guiándolo al Islam, y a quien tú favoreciste, liberándolo de la esclavitud y educándolo como a un hijo. No divorcies a tu esposa y teme a Allah. Y escondiste en tu interior lo que Allah iba a manifestar, tu futuro matrimonio con ella. Y temías lo que la gente diría cuando Allah crecía es más digno de ser temido. Y cuando Zahid se hubo divorciado de ella, te la dimos a ti como esposa para que los creyentes supieran que no incurren en falta alguna si se casan con las esposas de sus hijos adoptivos tras haberse divorciado estos de ellas. Y lo que Allah ordena, debe cumplirse. El profeta dice, no debe ser reprochado por cumplir con lo que Allah ha prescrito para él este es el proceder de Allah con los profetas anteriores y lo que Allah ordena sucede inevitablemente esos profetas que pasaron transmitían el mensaje de Allah y no temían a nadie más que a él y Allah basta para llevar la cuenta de todo Muhammad no es el padre de ninguno de sus hombres. No es más que el mensajero de Allah y el último de los profetas. Y Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. Creyentes, glorifiquen mucho a Allah. Y alabenlo por la mañana y al atardecer. Él les concede su misericordia y los elogia ante los ángeles mientras que estos piden a allah que los perdone para que los saque de las tinieblas y los conduzca hacia la luz y él es misericordioso con los creyentes el día de su encuentro con allah los creyentes serán recibidos con saludos de paz y él habrá preparado para ellos una generosa recompensa oh profeta ciertamente te hemos enviado como testigo como portador de nuevas noticias y como amonestador como exhortador a la obediencia de allah con su consentimiento y como una brillante luz para guiar a los hombres y anuncia a los creyentes que recibirán de allah un inmenso favor Y no obedezcas a quienes rechazan la verdad, ni a los hipócritas. No hagas caso de sus ofensas y encomiéndate a Allah. Él te basta como protector. Oh creyentes, si se casan con mujeres creyentes y las divorcian antes de haber consumado el matrimonio, estas no tienen que cumplir ningún período de espera para volver a casarse. Déngles una buena provisión en compensación y déjenlas libres de buena manera. Oh profeta, hemos hecho lícitas para ti las esposas a las que has otorgado parte de tus bienes como mahar, las esclavas que Alá te ha concedido como botín de guerra, las hijas de tus tíos y tías paternos y las hijas de tus tíos y tías maternos que hayan emigrado contigo a la ciudad de Medina también hemos hecho lícita para ti toda mujer creyente que se te ofrezca en matrimonio sin tener que obsequiarla con parte de tus bienes si deseas desposarla esto último es un permiso exclusivo para ti que no afecta al resto de los creyentes Sabemos bien lo que hemos prescrito para ellos con respecto a sus esposas y a sus esclavas. Y esto es para que no sientas ningún reparo por lo que hagas. Y Allah es indulgente y misericordioso. Puedes posponer el turno de la esposa que quieras y recibir a la esposa que quieras. Y no cometes ninguna falta si deseas recibir a la esposa que quieras a cualquiera de las que habías dejado de lado posponiendo su turno el hecho de que ellas sepan que esto es una decisión de Allah es mejor para que se sientan confortadas no se entristezcan y estén satisfechas con lo que les ofreces a cada una de ellas y Allah conoce lo que albergan los corazones y Allah es omnisciente y tolerante. No se te permite casarte con más mujeres de aquí en adelante, ni cambiar a unas por otras mediante el divorcio, incluso si te atrae su belleza. Mas puedes disponer de tus esclavas, y Allah observa todas las cosas. Oh creyentes, oh creyentes, No entren en la casa del profeta, salvo si los ha invitado a comer, y no vayan demasiado pronto, cuando aún se esté preparando la comida. Entren cuando se los invite, y después de comer, retírense y no permanezcan sentados para conversar. Tal comportamiento incomoda al profeta, pero le da vergüenza decírselos. Sin embargo, Allah no sea vergüenza de la verdad. Y si solicitan algo a sus esposas, háganlo tras un velo o cortina. Esto es más puro para sus corazones y para los suyos. No deben importunar al mensajero de Allah, ni podrán casarse nunca con sus esposas en el futuro. Eso sería muy grave para Allah tantos si y revelan algo como si lo ocultan en su interior es del conocimiento de Allah y los juzgará por ello pues él tiene conocimiento sobre todas las cosas las mujeres no incurren en falta alguna si no cubren su belleza ante sus padres ante sus hijos ante sus hermanos ante los hijos de sus hermanos y hermanas ante las mujeres musulmanas y ante los esclavos y que teman a Allah ciertamente Allah es testigo de todas las cosas Allah concede al profeta su misericordia y lo elogia ante los ángeles mientras que estos suplican por él y lo ensalzan oh creyentes Supliquen también ustedes por él y ensálcenlo y envíenle sus saludos. Ciertamente, Allah expulsará de su misericordia en esta vida y en la otra a quienes lo ofendan o calumnien a él y a su mensajero, y les ha preparado un castigo humillante en el infierno. Y quienes ofendan o calumnien injustamente a los creyentes y a las creyentes, gargarán con su calumnia y con un claro pecado. Oh profeta, di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran todo el cuerpo con sus prendas externas. Esto es mejor para ellas, para que sean reconocidas como creyentes y no sean molestadas. Y Allah es indulgente y misericordioso. Si los hipócritas, quienes tienen el corazón enfermo de duda e incredulidad y quienes divulgan falsas noticias en la ciudad de Medina, no cejan en su actitud, te concederemos poder sobre ellos, oh Muhammad, y no permanecerán en la ciudad junto a ti por mucho tiempo. Serán expulsados de la misericordia de Allah y serán capturados y ajusticiados por el donde quiera que se encuentren Tal es el proceder de Allah con los incrédulos que los precedieron y no encontrarás cambios en la manera de actuar de Allah La gente te pregunta, "Oh Muhammad, ¿acerca de cuándo tendrá lugar la hora final?" Diles, "Solo Allah posee dicho conocimiento. Y quizás la hora esté ya cerca." aunque tú no puedes saberlo ciertamente alá ha expulsado de su misericordia a quienes rechazan la verdad y ha preparado para ellos un fuego abrasador donde permanecerán para siempre y no encontrarán quien los proteja o auxilie el día en que sus rostros se abrasen completamente en el fuego dirán Ojalá hubiésemos obedecido a Allah y a su mensajero. Y dirán, Señor, nosotros obedecimos a nuestros líderes y jefes que rechazaban la verdad y ellos nos extraviaron. Señor, duplícales el castigo y expúlsalos sin piedad de tu misericordia. Oh, creyentes, no sean como quienes importunaban a Moisés Jesucristo. Hasta que Allah lo defendió de lo que falsamente alegaban. Y Moisés ocupaba una posición honorable ante Allah. Oh creyentes, teman a Allah y digan siempre la verdad y lo que sea correcto. Él los guiará para que realicen buenas acciones y perdonará sus pecados. Y quien obedezca a Allah y a su mensajero, obtendrá un gran triunfo. Ciertamente, ofrecimos a los cielos, a la tierra y a las montañas la responsabilidad de cumplir con los preceptos de la religión de Aldá y de ser recompensados o castigados según su actuación. Mas declinaron tal responsabilidad y la temieron. No obstante, El hombre la aceptó. El hombre fue, en verdad, injusto consigo mismo e ignorante al desestimar el riesgo que conllevaba aceptar tal responsabilidad si no cumplía con ella. Y Allah castigará a los hipócritas y a las hipócritas, a los idólatras y a las idólatras, y aceptará el arrepentimiento de los creyentes y a los idólatras y de las creyentes y Allah es indulgente y misericordioso